Me voy por el aire hasta donde está Mauro Monteiro ahora en su rol de cronista de exteriores. Maurito, ¿te escuchó? Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, para contar una situación que tiene que ver con una manifestación pública de amigos y familiares de una víctima de violencia de género, un hecho que ocurrió hace unos 20 días en el barrio Nelson Mandela, y familiares y amigos de Dayana, que es la víctima de, en, esta, en esta situación, Se movilizaron hasta la ciudad judicial, ahí pueden ver un video de un grupo de personas que están reclamándole a la fiscal eh, Alessandra Moyano por la situación que está viviendo Dayana y sobre todo le están reclamando que el, este, el agresor de Dayana de vaya a una cárcel y no tenga el beneficio de estar en una domiciliaria con una tobillera electrónica que es un control que se le hace a la este a las personas que, que, que están pasando por esta situación y que están siendo investigadas. El caso es bastante complicado porque este, desde la Fiscalía no dan demasiada información. Lo que hicieron este, los familiares es manifestarse para reclamar esto, que la persona que atacó a Dayana, que es hija de Lorena May, eh, la persona que van a escuchar ahora, este, esté en una cárcel o esté en una comisaría y no esté en una en en una este en un domicilio con una tobillera electrónica. El eh, lo llamativo de este caso es que después de más de 20 días todavía la fiscalía no tiene la declaración de la víctima, justamente de Dayana, que no quiere hablar con los medios de comunicación, pero sí que está aquí en la en la ciudad judicial manifestándose y reclamándole al poder judicial que este tenga en una comisaría al este al agresor de esta de esta mujer Eh, si les parece, escuchamos a Lorena May, ella es mamá de Dayana, la víctima en esta situación. No estamos de acuerdo con que él esté, eh, vamos a decir, preso, entre comillas, porque si vamos a lo que es una persona que roba, hoy día está preso. Esta persona que no solamente la violó, la golpeó, casi la mató, está con una tobillera. Y vamos a decir la verdad. Una tobillera también es un, un beneficio, porque él tiene acceso a gente que llegue, él no quedó psicológicamente mal. Él puede pedir un certificado y puede salir a la calle. ¿A mí quién me garantiza como mamá que esta persona violenta asesina, porque es un asesino, no va a volver a la casa de mi hija. ¿A mí quién lo, me, me lo garantiza? A mí la fiscal en su momento me dijo que estaba eh, eh, con, un botón, eh, con, perdón, con una tobillera porque no había lugar en una, en una comisaría. Me parece algo incoherente lo que me dijo, la verdad. ¿El acusado al... qué relación tenía o tiene, tenía con tu hija? Era, Era novio, expareja exp pareja, ex pareja. ex novio? Expareja. Él estuvo dos años con ella. Cuando ella comienza, porque ella te dice mamá, empecé a ver cosas que no cada vez eran más. no funcionaban, que ya sabía que iba a haber violencia. Bueno, ella lo lo deja, lo deja. De hecho, hay videos donde él sigue pasando por la casa, sigue molestándola ella no hace nada, hasta el día del hecho. O sea, ¿todavía en la causa no está la declaración de la víctima? No está, porque ella se tenía que preparar este, psicológicamente. ¿Sabe lo que anduvimos nosotros para que un psicólogo la atendiera? Recién ahora la están atendiendo. El 13 nosotros nos está, estamos haciendo la manifestación para que él no quede libre. Encima que ahora está con beneficios, con una tobillera pagada por el Estado... ¿Por qué es así? Ahora lo vamos a tener que ver, que espero que no. ¿Y él también vive en el barrio? Él vive en el barrio, la, mujer, eh, la madre de él vive a cuatro cuadras de la casa de Mica, solo que él está con una tobillera, según nos dice a nosotros la justicia, en Tuay. Bueno, la que escucharon es Lorena May, la mamá de la víctima de Dayana, que no quiere hablar, que no está preparada para hablar, pero tampoco por ahora está preparada para Este, declarar en esta causa de violencia de género que este, la fiscalía está investigando que no están dando demasiada información a la prensa, lo que hizo la familia es este, venir a reclamar a la Ciudad Judicial, eran un grupo de familiares y amigos de Dayana que eh, se manifestaron reclamándole a la justicia este, que no lo deje libre justamente por miedo a que aparezca nuevamente en la Casa de Dayana y ocurre algo similar a lo que ocurrió hace unos 20 días. Todo esto ocurrió en el barrio Nelson Mandela de Santa Rosa. Bien, Maurito, te hago una pregunta. Capaz que no, no tenemos la información porque, como vos decís, no hay precisiones de la, la justicia, pero eh, eh, ¿tiene una carátula la causa? ¿De, de qué está acusada la persona con la tobillera? No se sabe. De, una, su, de una... o sea, la, la carátula es una supuesta violación que todavía la, la, la fiscalía, o en este caso el Poder Judicial la Justicia... No lo puede determinar, pero bien. ¿qué pasó? Tienen videos, tienen fotografías del momento en que la ataca eh, esa persona a Dayana y ese material, que es un material muy sensible, lo está investigando la justicia. La justicia hoy no puede determinar que Dayana fue, fue violada bien, por bien. Este, su expareja. Bien. Por eso es un caso complicado sí, que seguro, se manifestaron seguro. públicamente y... Y claro. que tampoco hay información precisa de parte de la Fiscalía. Por eso es que a la familia no le quedó otra que venir a la a, a Ciudad Judicial a manifestarse públicamente. Por eso es una, entre comillas, una noticia, porque esto es un caso que por ahora está en investigación y todavía no tienen ni la declaración de la víctima. Todo está claro. en proceso. Bien, bien, bien. Por eso consultaba también para arrojar un poco de luz, porque le escuchábamos a la señora decir es un asesino el acusado, Claro. Es decir, no, no, eso, no ocurrió un asesinato, no está claro si un intento, por eso preguntaba la carátula, pero lo, lo profundizaremos seguro cuando, cuando podamos y la justicia da información. O sea, sobre todo que dé una información precisa para poder informar, pero también para poder interpretar este, lo que dice la familia, a ver si está más o menos en sus cabales o están pidiendo cualquier cosa. También hay, en estas cuestiones hay que atender más o menos con... Con, con pie de plomo todas estas situaciones, porque hay muchos casos en que no se resuelve nada este, y otros que están en investigación, por eso todos esos tiempos se toma la, la fiscalía para poder investigar. Por lo pronto, la, el, este, el agresor está con tabillera electrónica en un domicilio en toay y la víctima vive, sigue viviendo en su casa en el barrio Nelson Mandela. Bien, nos reencontramos cuando sea oportuno, Maurito cómo no, hasta luego Mauro Monteiro nos traía como cronista de exteriores esta este reclamo que hay judicial eh a partir de un episodio de violencia de género